Música sin barreras La mejor radio se hace sin barreras Radio sin barreras Con Oscar Linde Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a otra edición más de este programa Música sin Barreras. Eh, saludos cordiales de Oscar Linde, quien estará acompañándoos durante estos eh, 120 minutos con la mejor música. Y bueno, pues eh, también, también con algo muy interesante. Vamos a hablar del Día Mundial de la Radio, que será el próximo martes 13, 13 de, de febrero, se celebra pues el día mundial de la radio ¿no? y sobre todo aquí en españa porque aquí en españa este año aún más si cabe lo celebraremos porque se conmemora el primer siglo de, de vida de esta de este medio tan mágico y tan bonito ¿no? llamado radio eh, pues 100 años cumple la, la radio pues desde, su, desde sus primeras emisiones eh, ¿no? eso nos lo explicará ahora en un ratito ese Esa cuña que nos han preparado ese pequeño reportaje que nos han preparado Los compañeros de eh, Onda 2 eh, Producciones eh, Ahora lo escucharéis en un ratito Le agradecemos a Pepe Carmona que nos haya compartido Pues esos eh, minutitos con nosotros eh, Disfrutaremos de los últimos estrenos Del pop eh, nacional De la música casi toda en español eh, Recuerdos eh, De grandes éxitos de ayer Y de siempre, pero hoy también tenemos entrevistas, hoy por fin hemos eh, podido tener un pequeño hueco y tenemos a una pedazo de artista con nosotros, en un ratito estará ella, Marilia Monzón, ella es pues, eh, es concursante de la, operación, eh, la edición de Operación Triunfo de 2018 y estará con nosotros para hablarnos de su primer álbum, Prenderé una velita. saludamos a todos esos amigos que nos sintonizan a través de esta de esta casa de radio sin barreras también a través de splash radio en la rioja eh, en directo aquí en este momento a los amigos de eh, radio pasión y alegría el Guazar comunicación en murcia Le, los amigos también de radio music 80 en murcia onda amistad fm en alicante Y por supuesto, por supuesto, pues a toda esa gente que, que está ahí detrás escuchándonos. Gracias de todo, todo corazón. Vamos con ella, con Emilia y este tema, la original. Bueno, bueno, también los amigos de Radio Cadena España, que se nos olvidaba. Radio Cadena España... En el Valle del Tietar, en Ávila. Vamos a recordar las redes sociales: Facebook, Radio Sin Barreras, Instagram, Radio Sin Barreras. gr, Twitter, arroba Radio Sin Barrera, el mail, Contacto, Radio Sin Barreras. .com. o a través del número de WhatsApp, 675-902-364. Repito, 675-902-364. Vamos con ella, con Emilia y este tema, la original. gracias amigos amigas bienvenidos arrancamos Como Madonna los 90 Cuando entro yo cierra la tienda La pasara la tiembla La tela en la E inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve de Diva Argentina, doy clases de blow Ya mucho tiempo corrido en el top stop Pongo los dramas en off Mientras le pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacos en la piel Salté el vacío sin caer Y al rendir Vamos a quedarnos ahora con ese tema, piensa diferente, es una canción que nos pedía hace un ratito Ana, pues nos quedamos con ese tema, pues hablando un poquito de la diversidad eh, también, de, pues bueno, de que todos somos eh, diferentes, pero tenemos la capacidad de, de ser iguales, eso es lo más bonito que tenemos eh, todas las personas, ¿no? que tengas o no tengas algún tipo de, de discapacidad, pues al final eh, todos tenemos los mismos eh, derechos y las, y las mismas obligaciones. Así que eh, todos deberíamos entender que, que cada uno tenemos unas cualidades y tratar de potenciarlas. Vamos a quedarnos con este tema. Piensa diferente y por supuesto también pues, hay que dejar a un lado esa hipocresía que al final lo único que hace es eh, de alguna manera pues destruirte la vida y, y bueno eh, sacar lo peor de cada uno de nosotros mismos. Con ustedes, el video Piensa Diferente. ¿Por qué me tratas así, no entiendo? ¿Por qué me miras así, no estoy muerto? ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando Hace rato que seguimos luchando No soy un extraterrestre Soy tu amigo aquí presente Algo en vos Tiene que cambiar Tu imprecisión De confiar en los demás Piensa siempre en igualdad Danos la oportunidad Que nosotros también podemos Y queremos Progresar Piensa siempre en igualdad Danos la oportunidad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 ¡Suscríbete Bueno, y ahora vamos con el tema de moda, ¿no? El que está, está, sus, está suscitando, perdón, un montón de, de polémica aquí en este momento, como es el tema de Nebulosa, la, la zorra, que es la canción que nos va a representar en el próximo festival de Eurovisión, allí en mayo. Y la verdad es que a mí me encanta, es un tema que, bueno. Eh... la gente pues ya sabemos cómo somos en este país pero si sacamos el lado real y auténtico de la letra eh, sin entrar en políticas ni en historias que no nos llevan a ningún sitio la, la letra es bastante bastante contundente y bastante explícita en el que pues eso todo el mundo tiene derecho a pues eso a tener esa igualdad no vamos con ellas eh, con, con este grupo con nebulosa y este tema eh, la zorra. Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Lo sé Entiendo que te desespere Lo sé Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola soy la zorra Si me divierto la más zorra Se alargo y se me hace de día Soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero Jamás es porque lo merezco Y aunque me esté comiendo el mundo No se valora ni un segundo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 Vamos a quedarnos ahora con ese pequeño homenaje que le hacen a, a la radio los compañeros de Onda 2 Producciones. La verdad es que yo podría explicar lo que es este medio tan mágico y tan bonito, ¿no? Pero mejor que yo que lo expliquen ellos que. que bueno, que llevan pues bastantes más años que yo en este. en esto de, de, de. la radio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sobra las palabras. Felicidades a todos los que amamos este. este medio. El próximo martes 13, pues será. El Día Mundial de la Radio En el Día de la Radio No puedo por más que felicitar A todos los que hacen la radio Y como no, a los que la escuchan La radio no es solo Un medio de comunicación Como medio de acceso a la información Es libertad de expresión Con mayúsculas El 13 de febrero de 1946, la Radio de las Naciones Unidas empezó sus emisiones. Poco más de 60 años después, en el 2011, España propuso al resto de los países de la UNESCO esa misma fecha como Día Mundial de la Radio. Al año siguiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la propuesta por unanimidad como Día Mundial de la Radio. La importancia de este medio no es solo para los que hacen radio, también para los que la escuchan, para los que se encuentran en los pueblos despoblados en esas llanuras y montañas de nuestra España, donde quizás la FM llegue con baja calidad de señal. Pero siempre está la onda media o la onda larga, Donde los consejos, informaciones y una voz amiga te acompaña siempre. Radio Mega Estación 92.9 hace propicia la ocasión para saludar a Radio ONU en español. También la radio es muy importante para aquellos que se encuentran en su hogar solos. Soledad voluntaria o soledad forzada. Con el simple hecho de conectar ese aparato de radio mágica, voces amigas se cuelan en su casa. Voces que te cuentan cosas, que le ofrecen humor, que le aportan compañía, que le acompañan con música. Y para los que creamos contenidos radiofónicos, la radio, no solo en el concepto de escucha, sino para los que la hacemos, es como un gusanillo que se te mete dentro. Cuando te pones delante de un micro, quieres contarles a la gente qué es lo que sientes, transmitirles las noticias, contarles verdades, quieres infundir energía o transportarlos a momentos pasados, buscar en el remanente de su memoria, con las músicas y con alguna que otra canción, que le hagan recordar momentos de su vida. La radio es una forma de vida. Los que hacemos radio como yo, Pepe Carmona, que llevo desde los 21 años delante de los micros y sobrepaso el medio siglo ya, la radio nos llena, nos encanta transmitir e imaginar quién es la persona que está detrás del aparato de radio. Que nuestra voz llegue a cualquier rincón, y que alguien se sienta identificado con aquello que cuentas. Así que, en este Día Internacional de la Radio, mi más satisfactorio deseo de felicidad, libertad, compañía y radio. Pues lo dicho me sumo a ese deseo. De, del compañero Pepe Carmona de Onda 2 eh, Producciones eh, sus espacios de Rincón Flamenco y La Nacional que podéis escuchar aquí en esta casa en Radio Sin Barreras vamos a quedarnos con una artista que me encanta, ella es Paula Cups vamos a bailar un poquito con este temazo Los chicos no lloran Porque los chicos no lloran Porque los chicos no lloran Siento que solo estás para mí en las buenas Y en las malas desapareces por magia borras Porque te escribo por la tarde y no contestas Y luego con la cuarta copa me quieres llamar Porque te haces el duro con todos tus amigos Si luego quieres que te cuide como tu mamá Porque siempre siento que casi te consigo Pero cuando me acerco a ti me empiezas a alejar Yo pensé Me encanta esa artista, Paula Cups eh, Los chicos no lloran A ver si puedo entrevistarla Vamos a quedarnos con esta particular versión de La gata bajo la lluvia de Nayara Me encanta, vamos a escucharla Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte Estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor nuestro solo fue casualidad La misma, ahora el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me ya no vuelvo a verte ojalá Un paso más, una canción de superación con ellos, Elma vamos a tratar de buscar la positividad en todo me encierro con mis miedos a mi pesar la puerta está cerrada no puedo escapar me dejó llevar ya no hay marcha atrás allí es donde los sueños no se cumplen compongo mis canciones sin un nombre, me falta un final para empezar Seguiré en cualquier parte Conseguiré mi propia libertad Conseguiré apartar todos los monstruos que se atrevan a juzgar Conseguiré dar un paso más Conseguiré que las cadenas no me pese nunca más Al mirarme, ahora lo veo todo diferente Y solo veo luz entre la gente puedo volar, sin mirar atrás Perdí, viví Ahora me encuentro aquí Me encontré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 Ya no es como antes que la luz del nuevo día Brillen más que nunca Si me miras a los ojos ya nada me asusta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 Bueno, él nos explicaba a Robert el tema, pues hablando de, de sus miedos, ¿no? de sus inquietudes y fue una entrevista maravillosa con este grupo, con este dúo de, de primos, el, Elma Vamos a una dedicatoria desde Splash Radio Buenas Oscar, ¿qué tal? Que vamos para el guaras? ¿nos puedes poner la canción de eh, Celebration de Kulandegang? Un saludo Bueno, seguimos después de este tema, seguimos fomentando el tema de la igualdad, ¿no? Y que cada uno pues es diferente y hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Eh, pues eso es lo que nos viene a contar en este tema la artista Maca, si recordáis ese dueto formado por Natalia y Maca, pues tenemos aquí a Maca y esa canción que me encanta titulada Un OVNI en el Guadalquivir. Cada uno es feliz como quiere y hay que respetarlo, ¿no? Pues de eso se trata este tema. Vamos a escucharlo.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 Quiero ir sin reloj, toqueros, gafas de sol, con una sonrisa tatuada. Salir de noche en fines de semana Y mis amigas ya no saben qué hacer Por sacarme de casa quiero tranquilidad Tumbarme en el sofá Y ver una peli de terror Con palomitas abrazadas a mi perro Me cuida y sueño de día Cada sueño es una utopía Voy, vivo tal y como Sabes que me siento Bueno, ahora vamos con ella, con Marilia Aquí la tenemos Seguimos en Música sin barreras Ahora, bueno, pues eh, todos conocéis a, a Marilia Monzón A mí me encanta, me encanta esta artista eh, de, desde, desde Canarias Bueno, pues eh, quiero que que la conozcáis vamos a intentar darle un poquito de visibilidad a este tema que estamos escuchando de fondo titulado eh, prenderé una velita y, y bueno pues eh, es una artista que, que tiene una voz preciosa vamos a ver si la técnica me permite darle paso marilia muy buenas Hola. ¿qué tal? pues encantado de que estés con nosotros muchísimas gracias igualmente a ustedes Bueno, ¿quién es Marilia? Porque no todo el mundo la conoce, cuéntanos. Bueno, pues lo... Marilia es una chica que viene de las Islas Canarias, exactamente, de Gran Canaria, y hace muy poquito eh, tuvo la, la oportunidad de lanzar su primer disco, Aprender una velita, y, y nada, eh, ahora disfrutando mucho el proceso, eh, acogiendo con los brazos abiertos todas las oportunidades que... que le están dando estas nuevas canciones y, y viviendo el momento, claro. Ajá. Bueno, eh, Prenderé una velita, es el álbum de, de esta artista. Por lo que veo, las raíces canarias eh, eh, tienen gran influencia y gran parte en este disco, ¿no? Sí, totalmente. Al final creo que... Bueno, pues hay que llevar la tierra por delante, ¿no? Y este, y este disco de una forma u otra me hace deshacer el camino recorrido y volver a casa, volver a la tierra y un poco, pues, eh, experimentar en, en ese folclore. Muy prontito en abril estarás con nosotros aquí en Granada en ese concierto. Sé que tienes una larga gira, incluso por América, por México, por Colombia. por varios sitios bueno bueno eh, las raíces las raíces latinas eh, son parte eh, importante verdad eh, Marilia el qué perdón eh, que decía que tienes una extensa gira por por por América ah, sí. y, y que las raíces latinas pues son muy importantes eh, en ti no pues sí al final siempre lo digo no que Canarias y Latinoamérica tienen un sello indiscutible y hay un puente casi que las une a las dos a las dos orillas, eh, en medio de ese, de ese charco tan grande que por fin voy a poder cruzar. Y la verdad es que muy emocionada con esta gira que se nos ha presentado por Latinoamérica, con muchas ganas de, de cruzar el charco, de estar en México, de viajar a Colombia y de poder pues un poco nutrirme de su gente, de su cultura, de su música y, y disfrutar también esta experiencia que creo que va a ser muy bonita. Tu disco, tu disco es precioso, Marilia. La verdad, yo he tenido la suerte eh, de poder escucharlo. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres transmitir en cada una de tus eh, canciones? Eh, ¿Qué quieres decirle a, pues a toda esa gente que escucha, que escucha tu música? Bueno, pues al final prender una velita para mí es, eh, pues lo que decía antes, ¿no? Es hacer el camino recorrido y volver a casa, volver a la tierra y volver a la familia. Eh, creo que no había mejor carta de presentación que hacer eh, un homenaje a todo aquello que, que fui y que me hace ser la persona que soy hoy en día, y, y, y bueno, exactamente también a, a las mujeres de mi vida, ¿no? yo toda, toda mi infancia y mi adolescencia había, mi madre, mi abuela, mis tías, a mi hermana, encender, prender velitas, en sinónimo de atraer las cosas buenas, y, y también por la fe, y creo que de una forma u otra, pues esto... Eh, me hace conectar aún más con ellas, así que yo creo que sobre todo este este disco está impregnado de eso, ¿no? De, de lo que he sido, de, de las mujeres que tanto me han dado y me han enseñado, y sobre todo de mi de mi tierra. Bueno, ¿qué importancia tiene para, para un artista que está empezando? Eh, el público, Marilia. El que perdón, es que a veces lo oigo un poco mal. A ver, a ver si me escuchas ahora un poquito mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene para un artista eh, el público? Bueno, pues el público lo es todo, ¿no? Al final, es verdad que, bueno, llevo mucho tiempo sin sin hacer conciertos y esta va a ser mi primera gira, pero ver cómo la gente espera y recibe tus canciones eh, de una forma tan bonita a mí me, me hace sentir, bueno, pues muy emocionada también, ¿no? Creo que una de una de las cosas que más me gustaba o que o que más esperaba de estas canciones es ver cómo ellas iban creciendo poquito a poco y la gente se la iba llevando a su terreno, ¿no? Porque al final, yo cuento mis historias, pero cada uno al final se lo lleva como a, a lo que está viviendo en este momento, ¿no? Y, y es precioso ver cómo la gente empatiza con tus historias y de una forma u otra pues te hace ver que Que Jope, que no estás solo, ¿no? Y que también hay otra otra gente que pasa las mismas eh, cosas que tú Bueno, eh, Marilia, esto es un proyecto, como te comentaba antes, a mí creo, cerrado, eh, social. Eh, María, eh, ¿Marilia tiene alguna parte social en su vida? ¿Que ¿Ha hecho algo social? Social, bueno, pues eh, a nivel social A ver, ¿qué, ¿qué puedo decir sobre eso? Pues a lo mejor, yo que sé, al final la música creo que también hay una parte de social, ¿no? De contar tus historias y que la gente pueda empatizar con ellas, creo que, que también te, tiene que ver, ¿no? ¿No? Con, con esa parte más social. Eh, ahora mismo también estudio psicología, entonces, bueno, yo creo que mi meta es enfocarme en todo eso. Sí, sí, porque la psicología tiene una gran parte social, Marilia, eso es muy importante a la hora de, de, de comprender. Aquí hablamos mucho de la salud mental en esta casa y, y es un tema súper importante y súper extenso que, que creo que, que se debería de tratar bastante más. ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que la salud mental es primordial en los tiempos en los que vivimos. Aún creo que falta mucho por hacer. pero estamos en el camino, yo mantengo la esperanza de que la salud mental se reconozca, bueno, pues pues como se tiene que reconocer, ¿no? Y yo ahora mismo que estoy un poco metida más en, en este ámbito, ¿no? En la psicología, que la estudio y que me gustaría pues poder ejercerla en algún momento de, de esta trayectoria, ojalá poder también involucrarla en la música y hacer alguna especie de musicoterapia, Y, y bueno, ¿qué voy a decir? Pues Camila Terapia es la que realmente me ha ayudado a poder hacer este disco, al final no todo es un camino de rosas, hay muchos altibajos hay que pasarlo y, y estoy segura eh, de que lo he superado también gracias a la terapia que, que recibo, ¿no? Durante, durante todo este tiempo Bueno, me imagino que el pasar por, por un concurso, por una academia como Operación Triunfo, te ha marcado mucho, ¿no Marilia? Sí, al final, bueno, esto ha sido una experiencia que ha marcado mucho mi, mi vida, ¿no? Es verdad que en el punto en el que estoy ahora mismo, tanto personal como artístico, me queda bastante lejos, pero no reniego de mi pasado y, por supuesto, lo recuerdo como, como una experiencia muy bonita que viví hace, hace unos años, sí. Lo recalco, Marilia, porque bueno, yo realmente no te conocía mucho, lo que pasa es que una amiga una amiga mía me lo dijo, dice, mira que hay un artista que canta muy bien, que fue estuvo en Operación Triunfo y tal, y gracias a ella, pues a, a mi amiga Elena, que, que si todo va bien, pues también estará con nosotros en el concierto, eh, pues de aquí de Granada, pues eh, gracias a eso te conocí, Es, empecé a escuchar tu música y, y, y la verdad es que uy, a esta niña la tengo yo que entrevistar porque tiene un potencial y, unas, eh, y una voz preciosa, gracias a eso te descubrí. Ajá, pues Muchísimas gracias, qué ilusión. Pues, pues sí, yo la verdad es que encantado de verdad Marilia de que, de que participes en, en, esta, en esta casa eh, en Radio Sin Barreras, en el programa Música Sin Barreras eh, Lo que comentaba antes, eh, para la gente que, que vayas a, a escuchar tus, tus canciones, porque eh, estoy pensando a ver qué te parece. Eh, si sí, para que la gente vaya conociendo un poquito más de, de tu música en esta casa, cada semana voy poniendo uno de, de los temas de tu disco. ¿Qué te parece? Ala, ¿En serio? Sí, sí, sí, si sí, te parece bien, lo vamos a ir descubriendo y que la gente nos vaya, claro. con, nos vaya contando qué le parece cada canción y te voy trasladando los, eh, los mensajes. Me parece maravilloso, me parece maravilloso, claro que sí. ¿Qué se va a encontrar la gente que escuche tu, tus canciones, eh, Marilia? Es decir, eh, ¿qué sueles cantar en tus letras? Hay canciones de amor, de desamor, sociales... ¿Qué, ¿Qué se va a encontrar la gente? Porque ya, ya digo que hay muchas raíces canarias, pero ¿cuál es el contenido de tus letras? Bueno, pues al final el contenido de mis letras, como te decía, no son las experiencias que he ido viviendo a lo largo de, esto, de estos años atrás. Es un poco pues, el proceso creativo que he ido teniendo durante, durante todo este tiempo. Y, y bueno, pues sí, un poco lo que tenía adentro, ¿no? lo que necesitaba sacar, la calma que necesitaba buscar para poder... Eh, contar ¿no? lo que llevo dentro, que al final tampoco eso creo que, que sea fácil y creo que además forma parte también de, de la terapia. Y bueno, en los directos pues nada, estaremos eh, con mi banda, eh, haremos diferentes formaciones y por supuesto yo con ganas de disfrutar y de pasarlo bien en el escenario y poder brindar con ustedes todo, todas estas cosas bonitas que están pasando con estas canciones. Pues Marilia, me encantaría seguir hablando mucho contigo porque es que como se suele decir has puesto el dedo en la llaga, en la llaga con el tema de, de la psicología, lo que pasa que bueno sé que no tienes mucho tiempo, no te quiero robar mucho tiempo, ¿qué te parece si nos despedimos pero que no sea un adiós sino hasta, un, hasta cuando tú quieras? Y cuando tengas otro ratito, pues eh, seguimos hablando incluso de cómo te va con la psicología y, y, y cosas que puedas aportar aquí a la radio. Ya tenemos otro fichaje. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Yo cuando quieran vuelvo aquí. Incluso cuando estén en Granada, si quieren algo presencial, pues bien. Pues Marilia, me voy a quedar ahora con tu canción. Prenderé una velita. Y, y nada, que, que es un placer que estés con nosotros y que tienes los eh, micrófonos de la radio para decirle a, a los oyentes de Música sin Barreras, de, de Radio sin Barreras, pues lo que te Genial. apetezca. Pues muchísimas gracias de corazón. Pues nos quedamos con ese tema de Marilia Prenderé una velita. Seguimos en Música sin Barreras. Cuando se apaguen las luces y no hay a dónde mirar Yo prenderé una velita para poderme sanar En mi recuerdo perduras como el sonido del mar Sintiéndolo con mi alma, de aquí te voy a sacar ¿Qué es simpatiquísima esta chica Marilia Monzón le agradecemos también a Pablo toda su atención tanto con la entrevista como en el concierto que tendrá lugar pues el próximo mes de abril aquí en Granada en el que pues estamos invitados como Radio Sin Barreras pues gracias de corazón Pablo y a todo el equipo de Esmerarte. Voy a quedarme ahora con este temazo de Mabel, Time After Time. Es eh, la canción original de Sidney Lauper, pero esta versión que ha hecho ella me encanta con ese piano y esa voz preciosa que ella tiene. Mabel, Time After Time. Warm nights almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm. And you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting Time after time after my picture fades, and darkness has turned to gray. Vamos con ellos, con Vico y Abraham Mateo, te quiero este tema de ellos, vamos a bailar un poquito con ellos. Y ahora pues nos quedamos con ese tema de Marwan eh, Nana Urgente para Palestina Muy pronto pues eh, podremos escuchar lo nuevo de este artista En cuanto nos llegue aquí a la redacción Pero bueno, nos quedamos con este tema eh, Nana Urgente para Palestina También por supuesto le agradecemos a Andrea Que el próximo 23 de, de febrero Podremos disfrutar del concierto de este artista También aquí en Granada Pues para todo el equipo Pues gracias por invitarnos a, a esta casa de Radio Sin Barreras para, para poder asistir a este concierto. Marwan. Soporte las cosas que nadie soporta. La pena del que a nadie importa Y todavía sigo en pie Soporte El vientre de la artillería El fuego en la guardería Y todavía sigo en pie No puedo hacer una canción de paz Si no me puedo ni mover No puedo hacer una canción de paz Si no me puedo ni mover Soporté El miedo atroz entre las mantas Que todos me dieran la espalda Y todavía sigo en pie Recuerda bien Que no hay rumor que me defina Todos me llaman Palestina Y todavía sigo en pie vamos a quedarnos con ese éxito de Abraham Mateo versionado de esa maníaca ese temazo de los años 80 vamos a bailar a cambiar radicalmente de estilo y bueno, aunque la canción es nueva es versionada pero es un clásico, vamos con ella con Karina y ese tema My Way, a mi manera el fin se acerca ya Me esperaré serenamente ya ves Yo he sido así, te lo diré, sinceramente. Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar. Mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuese importante Corté solo una flor Y lo mejor instante y hacer y disfrute no sé si más que otro cualquiera si bien todo eso fue a mi madre Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté era y así logré vivir a mi manera Bueno, ¿quién no recuerda a esa a Karina, a mi manera, a mi manera, perdón. Y ahora pues nos quedamos con este tema, credo, de Elsa Baeza. belleza floreció, las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigenito de Dios. Para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado siendo Pilatos pretor El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos nos quiso borrar el error Creo en vos arquitecto, ingeniero artesano, Cristo obrero de la muerte vencedor Con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación Vos estás resucitando en cada brazo que se alza Para defender al pueblo del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección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 Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento. Estrellas y fantasmas es lo nuevo. Vamos con un estreno con él, con David Otero. La sensación Soñar por nuestra religión Y hacerlo todo porque sí Adictos este de Que nos invita a ser pura contradicción Y es tan fácil Perder la perspectiva Estrellas y fantasmas a seguimos aquí en música sin barreras en este programa musical y en el que pues de vez en cuando intercalamos alguna entrevista no intentaremos volver a esas entrevistas ahora pues vamos con esta selección de música y vamos a hacerlo ahora pues con un temazo de ella de ana mena eh, titulado madrid city Grupos que a mí más eh, me encantan, ellos son Morat y este tema feo. este grupo pues se eh, transmite en frescura, pues, transmite en positividad, me encantan ellos son Morat y otra de las artistas emergentes que me encantaría entrevistar es ella, Mar, Mar Lucas, la inocente acércate dame una vuelta que hoy soy solo para ti sé que no nos conocemos pero esta noche sí. lentamente me quito la Y te pregunto cuándo nos podemos ir de aquí Tengo el coche afuera esperando, No sé lo que espera. dale vámonos Yo sé que te gusto, no digas que no Que en este partido ganamos los dos Y si por arte de magia terminamos ahí tenemos ese tema, eh, se presentó al festival este de venidor, eh, de el venidor fest, y bueno no consiguió, no consiguió ganar, pero es un temazo, el de ella, el de Celia Bex, soy la loba, vamos a quedarnos ahora con ella, con Julia Cry, y ese tema, la escuela, esta semana he estado hablando un poquito con ella, ya ha salido su, su álbum, y está súper contenta y la verdad es que verla feliz. Es una alegría muy grande. Julia Cry es tema. La escuela. Bueno, pues Julia, Julia Cry, como digo, está súper liada, súper contenta con su álbum, insisto, que ya está a la luz, eh, ya, ya ha visto la luz, está en la calle, yo ya lo tengo, eh, me lo han regalado ella, la propia artista, así que desde aquí le damos eh, pues, las gracias, así que pues nada, eh, vamos a quedarnos ahora con ese tema de Niño José le, la rachada de los paraguayos, vamos a hablar de los presos y de, de la cárcel en general. El quinto estaba la ranchada de los paraguayos, mezcla rara de gratas, tráfico caño y bagallos, clan paisanal, cerrado convite de comida regional. Camionero conversador Algún zarpado y gil Buena gente de pipa Justa, sonriente y callada Aunque estén pagando mucho Siempre comparten su poco También un viejito loco, debutando en su primera vez Por ir en busca de una heladera que no era suya, que bulla Era de su vecino falabrino, se la de Paraguay Callado pagaba Por exaltar a un yuta Que trató a su novia de puta El petizo gordito cocinaba Antes manejaba un camión Con carga vegetal ¿Qué tal? No habrá ninguno igual No habrá ninguna No habrá ninguno igual No habrá ninguna ¡Qué mala fortuna! A otros pero esos resaltaban, que eran hombres que pagaban lo que otros zafaban. Motina los cuatro vientos no se aguanta estar adentro. Algunos están por nada, algunos están por nada. vamos ahora con ese tema de los calis heroína temazo ese de niño josele es la voz de Andrés calamaro la rachada de los paraguayos. Después de los eh, Calis Nos quedamos ahora con ella con Mafalda Cardenal Y ese tema Barbie y Ken Vamos a, a quedarnos con ella Con este tema y por supuesto También estaremos en ese concierto Gracias a, a, pues a los compañeros ¿no? a, a Gonzalo eh, Pues vamos a quedarnos Con esta artista Mafalda Cardenal No Llorando noche solamente tu nombre Ayúdese no, no, no, no. Mi cuchara sin pena más heroína, heroína. No más jóvenes llorando, no sirve. Solamente oír tu nombre causa ruina, ruina. Ayúdese no, no, no, no. Mi cuchara sin pena más heroína, heroína. No más jóvenes Y siempre perfecto Y abrigo bien planchado Yo me plancho el pelo y lo tengo estropeado Las mechas que me han hecho me lo han destrozado Aún más Maquillaje siempre perfecto Colonia de Dior Yo me pongo mal incluso el corrector Y mi perfume cuesta un euro En Primor Pero no me importa, me da igual Si está bien o si está mal Porque en un mundo de azúcar Tú y yo somos la sal No quiero ser como Barbie no moreno ya su monumento patrimonio nacional lleva los gemelos a juego y vive en el di parece un partidazo pero ya Porque en un mundo de azúcar tú y yo somos la sal No quiero ser como Barbiken Quiero salir a la mitad de la mano y no sitio caro para comer No quiero ser como Me Aburre pensar en nuestro aniversario, vamos a beber Y a reírnos de Barbiken Y de ti y de mí también Y a reírnos de Barbiken De ti y también No quiero ser como Barbie y Ken Quiero salir a la noche de la mano Y no sitio caro para comer No quiero ser como Barbie y Ken Me aburro pensar, no nos da ni ensar de ver Y reírnos de Barbie y bueno después de ese temazo de mafalda cardenal nos quedamos con ellos con los Travilis y ese tema un gitano de ley es un... a quedarnos ahora con ese temazo de Julia, Julia Medina y ese carabé. Esperemos que muy prontito también esté con nosotros aquí en Música sin Barreras. Siempre me hablabas mal y por justificarte me culpaba yo. No había necesidad de detonar el puente y perder nuestra voz. Si yo te daba igual, si no podías más Porque enseñaste a los demás solo tu cara Y cambiabas de piel, yo vi tu cara, vez. Ya me aprendí tu abecedario, no quiero volver A perderme, romperme Me enseñaste bien a querer muy mal Entenderme, protegerme Y no sé lo que quiero, pero tengo claro lo Azul en un chat, él le dijo no busques más, yo te daré mi trono Y le envió un emoticono con forma de corazón y otro de corona Y a los pocos días, quedaron una tarde en la plaza del Callao Para verse en persona, acordaron que él llevaría un libro de Stephen King y ella un paraguas verde llovía avanzamente la mitad de abril mándame un whatsapp si acaso te retrasas o te pierdes hola qué tal no serás la princesa por casualidad ella se dio la vuelta y cuando se miraron las gotas de la lluvia se pararon te invito a tomar algo a mí, palacio más cercano, le dijo él, con un libro de miseria en la mano. El palacio se llamaba café y té, ella dejando el bolso se reía, cuando él muy seriamente le decía, los camareros van de camuflaje, que no se entere nadie de que ellos son algunos de mis pajes por cosas del destino el primer beso fue entre capuchitos cuando salieron del brazo a la calle otra vez había dejado ya de llover y caminaron hacia sol nos hacéis una foto por favor Pidieron a un grupo de guiris, dio las seis el velo y salieron los dos. Sonriendo bajo el arco iris, justo antes del adiós, temblándole la voz, él le dijo al oído: Perdóname, no soy ningún príncipe, tampoco un rey. No tengo posesiones, solo soy un parado más De los que hay por aquí a montones Y no tengo ni fortuna, ni un palacio que habitar Como seguramente estás pensando Entonces dijo ella, no digas nada más que creo que me estoy enamorando y volvieron a quedar una vez y otra vez más los días dieron paso a las semanas las semanas a los meses los meses a los años y hubo boda con tarta y con vals antes de convertirse en papás y después en abuelos y llevar a los y nietos a comprar caramelos cuando llega la hora de dormir el mismo cuento le suelen pedir los clásicos de siempre no les interesan únicamente desean oír el cuento del Parado y la princesa. Vaya dos temas que hemos compartido Ana Guerra y su tiempo de descuento Y este tema del chibi El cuento del parado y la princesa Vamos ahora con más música con ese codrilo dena con fuera el lugar la mente en otro lugar que no me deja pensar no me puedo concentrar no sé si esto es real. siento que voy a volar a volar y me cuenta que ya no te tengo que los rojo fall pero el momento Ya pasé la página, me olvidé de esas lágrimas de cocodrilo Borré todas las fotos que salía contigo Por dentro no es lo mismo ya cuando te mío De que no queda nada, sobran los testigos Fría, fría como el hielo, ya casi no siento nada Te de buscar por fuera lo que dentro esperaba Antes tú y yo nada más hablando, no, ahora no sé qué buscaba Estoy yo primero, ahora voy yo primero Yo no soy ni de nadie ni de ti Aunque fue mucho tiempo así ahora bueno. Por dentro no es lo mismo ya cuando te miro De que no queda nada, solo los testigos Elena, muy prontito estará con nosotros también, rompiendo esas barreras en Música sin Barrera. El Planeta Luz, en el canal infantil de Princesa de la Luz, con nuestro Principito Oscar Lindle y todos sus seres extraordinarios. Eras una vez un planeta de color azul, era un planeta mágico y todos lo conocían como el Planeta Luz. No te lo pierdas. El Planeta Luz. Allí vivía nuestro protagonista, un joven y sabio príncipe al que todos llamábamos Mi Principito. En el canal de YouTube de Princesa de la Luz. Y ahora pues vamos a poner el broche de oro con un artista que, bueno, que yo le tengo mucho cariño. Eh, os confieso que fue la única persona que se me olvidó hacerle eh, la hora exacta de la entrevista. Así que eso fue la anécdota que tuvimos ella y yo y lo estuvimos recordando durante mucho tiempo. Ella es Paula, Paula Muller. Eh, y este tema vamos con, con bandida. Eh, muy prontito tendremos noticias de ella. Hasta ahí puedo leer. Con ella ponemos el broche de oro al programa de hoy. Me desperté bandida porque hoy hay plan con mis amigas. Me pondré mi luz de preferida De mi espejo soy la consentida Qué bien me queda este pantalón Mi cintura alta No pelees, baby, por mí no se fade Y a mi mujer una bolita no le va. Mano pa' arriba, pa' mi pa' abajo Pa' que sea tuya, Tienes el trabajo Una niña rela que le gusta el relajo El regalo que ti santa nunca te he Qué bien me queda este pantalón Go! Bueno amigos, hemos eh, llegado al final de este programa Música Sin Barreras, ahí hemos hecho el programa como buenamente hemos podido, tenemos la, la garganta un poquito tocada, pero bueno, Sarna con gusto, pues eh, no pica. Eh, pues nada, eh, desearos una feliz eh, semana para todos esos oyentes de, de Música Sin Barreras, que dentro de 7 días pues estaré con todos vosotros, pues probablemente, eh, pues lo dicho, con una buena selección musical, Y con alguna sorpresita, seguramente. Hasta ahí puedo leer. Eh, para los oyentes de Rompiendo Barreras, pues nada, este, estará Tini con nosotros para abordar la temática de, del carnet de conducir, ¿no? Para, para esas eh, personas con discapacidad intelectual. Eh, Fali nos deleitará con una rica lasaña, eh, pues eh, ahora abordando también la temática de. de la gente celíaca, ¿no? de esa gente que, que no puede probar el, el gluten. Y eh, si todo marcha, según lo previsto, pues estará con nosotros Elena Tabascova para, pues, para hablar un poquito de locución, ¿no? sobre todo eh, en esas eh, vísperas de, del Día Mundial de la Radio. Eh, todo esto pues, en Rompiendo Barreras. Amigos, feliz vida, que tengáis eh, feliz semana a todos. Gracias por estar como siempre y nada que para esos oyentes nuevos de cada una de las distintas emisoras pues gracias por vuestra fidelidad y gracias a, pues a todos esos eh, managers, representantes, agencias de comunicación que, que apuestan por, por la destrucción de barreras. ¿no? Así que amigos, feliz vida y nos escuchamos. Hasta siempre, chao, chao.